Sintonía Berriozaro y Ratia, Sintonía 100.8 FM. Jueves 20 de febrero del 2020. Tres minutos que pasan del punto de las 20 horas, tres minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde. Y aquí comienza el programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. El programa Euskal Música. Como cada jueves, como cada semana, de 20, 21 horas, de 8 a 9 de la tarde... 60 minutos compartiendo contigo Lo dicho, todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria 100% Euskal Música Como bien sabrás comentarte que este programa Euskal Música También lo puedes escuchar el fin de semana Tanto el sábado como el domingo En la misma franja horaria de 20 a 21 horas De 8 a 9 de la tarde en el mismo dial El 100.8 Berriozario y Ratia,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 videoclips y temas musicales facebook.com barra euskalmusica y twitter.com barra euskalmusica.fm además tenemos página en instagram euskalmusica en la cual vas a poder ver vas a poder visualizar las fotos de los grupos y solistas que pasan por música a pues a presentar sus trabajos discográficos y además tenemos un teléfono de contacto un whatsapp es el 608 53 38 63 para que nos dejes las fotos de los carteles también para que nos dejes los conciertos que vais a realizar y por qué no, si tienes algún grupo y quieres darlo a conocer nosotros por supuesto nos pondremos en contacto contigo para que pases por aquí por el programa Busca Música para que te hagamos una entrevista Y también, como no, para escuchar algún que otro tema vuestro en acústico, si es posible. Ya sabes, el WhatsApp de Euskal Música, 608-53-3863. El programa de hoy de Euskal Música, que viene con un par de novedades. El adelanto del nuevo trabajo discográfico de Lier y lo nuevo de Kao Etílico. Además, sonarán, entre otros, Urch o Inyorkinia con su primer trabajo discográfico. Todo ello durante estos próximos 60 minutos, todo ello durante esta próxima hora, en este jueves 20 de febrero en directo, sábado 22, domingo 23 de febrero en redifusión, en repetición, una nueva edición de Euskal Música en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Y comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música Y lo vamos a hacer, como te comentaba anteriormente Con lo que es el adelanto Del nuevo trabajo discográfico para la formación Lier, el álbum se llama Llamar hemen daude Lo que vamos a escuchar Es el sencillo adelanto Salió este martes Día 18 de febrero Y así suena este tema El tema titulado Teloya Adelanto lo dicho de lo que va a ser El nuevo trabajo discográfico de Lier Not the end. Sonando el tema teloya lo que es el single adelanto del nuevo trabajo discográfico de esta formación del nuevo trabajo discográfico de Lier, el álbum hemen Erenzugeak Daude, que dentro de poquito ya estará sonando, por supuesto, también aquí en el programa Euskal Música. Hay que comentar que Lier estará presentando este nuevo trabajo discográfico en Donosti el 26 de septiembre en el hipódromo Junto a el Drogas, junto a Sutagar, junto al Endacariz Muertos y por supuesto junto a la polla récord. Más de 6 horas de rock y punk. Dejamos atrás el adelanto del líder y nos vamos con lo que es el nuevo trabajo de caos Etílico. Sigor, cantante de los míticos caos Etílico, vuelve a la cara con más caos que nunca. siete nuevos temas que nos harán regresar a los años 98 cuando sacaron su disco No Hay Agua ellos, Kao Etílico, el álbum más Kao que nunca, lo que vamos a escuchar los temas, paciencia y te lo debo a ti Tengo monedas para un transporte que nunca vendrá Tengo soluciones para un conflicto que me sorprendió que me sirve el siglo ya se me escapó de que me sirve el siglo ya se me escapó el tiempo Espera. Hi espera. Eta moja mi cara otra vez Vuelve esa sensación Que me dice que hoy te voy a perder <tose> Algo es muy cierto Mis ojos cambian si te ven Algo es muy pierdo Mis ojos cambian si te ven Dicos cómo está canción. Que estoy diciendo. El mundo ya se me escapó. Hoy te despido. El tiempo ya se le acabó. Arru. Sigor, cantante de los míticos Caos Etílico, que vuelve a la carga con este nuevo proyecto y este nuevo trabajo, más caos que nunca, un EP en el cual te vas a poder encontrar 7 temas que por supuesto nos han hecho regresar a los años 90, cuando ahí estaba Caos Etílico con álbumes como No hay agua, ahí estaban sonando más concretamente los temas Paciencia y te lo debo a ti. Y de la música de Kao Etílico nos vamos con algo más bailongo. Nos vamos con el primer disco del grupo de Usurvil y Ñor Quiñac, grabado en los estudios karate de Anduain a las órdenes de Kaki Arcadaso del 23 de abril al 6 de mayo del 2019. Las mezclas y la masterización también han corrido a cargo de Kaki. El, los miembros del grupo son eh, Miquel Alcorta, la triquetrisa y a la voz, look en Arcarazo a la guitarra y voz Beñat Urteaga al bajo y Joaquín y a la batería esos son los componentes de esta banda, los componentes de Iñor Quiñac, el primer trabajo discográfico para ellos y lo que vamos a escuchar los temas Ilargia y Malcoac <risa> ahí estamos sonando los temas hilargia y marcoac dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de la formación y un álbum que salió a mediados del año 2019 bajo eh, la grabación de kaquiar cadazo en los estudios Karate de Anduain. Y de New que nos vamos con una banda legendaria. Nos vamos con Urch, que ha vuelto con espíritu de renovación. Sabal Duatillac es el título de este nuevo trabajo discográfico. No en mano. Abrir puertas es el principal reto del grupo, tanto en sus letras como en su música. En una oscura época en la que prima justo lo contrario. Es el rock del estilo musical que predomina en el octavo disco de Urch. No obstante... Ocupan un lugar especialmente significativo también las baladas y las guitarras agresivas que nos retrotraen a los inicios de la banda. Nuevo disco de estudio, el álbum titulado Sabal Duateac, de él te extraemos los temas Argya y Agur Esam Bañolen. Disco Zarra Ariman, gira esta vira Zure espaino urdinen gatibu desira Nongaldu da zure perla itxendiztira Gau izartxu honetan nora zaude begira Itzaliko dugu orain goz argira Zaliko buru Zain gura ganean zerua Biziritagoz dure irri gara Ez da izilduko egun txentiko kantua Ikararik ez izan bizut eskua itzaliko mugora inkus argiak itzaliko Come Sonando dos de los temas, Arguía y Agur Esan Bañolen, un álbum en el cual te vas a poder encontrar 10 canciones. Y nos vamos ahora con Sea Mais, nos vamos con Atera, que es el título de la décima referencia discográfica de los de Bilbo, una obra edificada sobre 11 nuevas canciones con cimientos de hormigón armado materia sólida que ya presagiaba ese single de adelanto, que también sonó aquí en Euskal Música, el tema titulado Kea, una pieza redonda y sin artistas que como casi toda humarecida tiene su origen en el propio fuego. La elección del productor catalán ha sido un tiro en el centro de la viana, puesto que ha sabido... Dotar del voltaje necesario a unas canciones que, por otra parte, se nos presentan llenas de detalle. C.A.M.A.I.S. es un cuarteto que se siente cómodo en ese punto donde se cruzan lo mejor del rock alternativo de los 90, junto al indie rock más bailable de los 2000 y la electrónica al servicio de las guitarras el Atera Tour que continúa su marcha, ya estuvieron por aquí por Iruña el pasado 25 de enero en la Sala Central y aún queda aún queda un Atera Tour, por ejemplo el 21 de febrero, más concretamente mañana viernes estarán en Ustaritza, el día 14 de marzo en Azpeitia, el 28 de marzo en Salamanca y el 3 de abril en la Sala Caracol de Madrid. Nos introducimos en este nuevo trabajo de Seamais Atera y del Lelte extraemos los temas Kea y Urjausiak euskalmusica en las redes sociales y en tu móvil facebook facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia twitter twitter.com barra euskalmusica fm instagram instagram euskalmusica y en tus móviles whatsapp 608 53 38 63 608-5338-63 Euskal Música más cerca de ti 820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 Acercándonos ya al final del programa, en esta edición de Úscal Música, la edición de este jueves 20 de febrero del 2020 en directo, sábado 22, domingo 23 de febrero del 2020 en redifusión, en repetición. Antes de eso, nos queda escuchar a Xavi Solano. Vi dos, son los que hacen falta para crear vida, para poder poner en marcha el colectivo social que va más allá de uno mismo. Hace tres años, Xavi Solano publicó Ereño 2, primer álbum, que lanzó en solitario musicalmente, el nuevo trabajo tiene más tintes rockeros que aquel trabajo. Ha confesado, pero ha remarcado, que es totalmente folk. En la primera parte del disco hay 13 temas nuevos compuestos por el mismo Xavi Solano, y en la segunda, en cambio, ha reunido algunas versiones que ha hecho en todos estos años, que lleva en la música. El primer trabajo lo ha producido Mark D'Azousa, En Valencia Xavi Solano se ha dado a conocer Por pertenecer a Echakit Fermín Mugruza y Esnebelcha Después de pertenecer a estas eh, formaciones Echakit, Fermín Mugruza y Esnebelcha Ahora anda inmerso En la carrera en solitario Pero se ha rodeado de un montón de gente Para grabar este álbum vi Ha completado una larga una larga lista De colaboraciones Han pasado por ejemplo Iván Fugarramurdi y Aritz Beristain Aitor Sabaleta y Koldo Sorette O por ejemplo, el grupo Amak, entre otros. Nuevo trabajo de estudio, doble CD, titulado Be Savi Solano. Nos quedamos con el segundo CD y del texto extraemos los temas Ardy Erria y Dancha Satibat. de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico en solitario de Xavi Solano el álbum B en el segundo CD nos encontramos los temas Ardi, Erria y Dancha Sativat con él con Xavi Solano vamos a terminar ya lo que es la edición del programa de Euskal Música de este jueves 20 de febrero en directo, sábado 22, domingo 23 de febrero, en redifusión, en repetición. Antes comentarte que hemos escuchado varias novedades. Hemos escuchado lo que es el adelanto del nuevo trabajo discográfico para Lier. El álbum se va a llamar Emen Eren Sugeak Daudé. Lo que escuchábamos, el tema titulado Telo Ya. También hemos escuchado lo nuevo para la formación Cao Etílico, que regresa al panorama musical con su segundo trabajo, más caos que nunca, también hemos escuchado el primer trabajo para la formación Iñor Quiñac también ha sonado por Euskal Música en el día de hoy Urch, Seamais y Sabi Solano y lo he dicho, que Euskal Música te dice adiós recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria hasta entonces, saludos agur mm.